Buenas noches, sed bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad en el que cada lunes pretendemos poneros en contacto con una serie de textos literarios y piezas musicales que puedan resultar de vuestro agrado, incluso más, que puedan emocionaros y conmoveros, apasionaros e interesaros. Alberto Marcos es el responsable de que ello pueda ocurrir en todo lo referido a los aspectos técnicos de la emisión pues se ocupa con cuidado y eficiencia de los controles. Yo mismo, Alberto San Segundo, me hago cargo de todo lo demás, de la idea que desencadena el programa, de la selección de fragmentos y canciones y también de la locución ante el micrófono. Esta noche la emisión surge como una continuación natural de la de la semana pasada. Incluso podríamos decir que el Buscando leones en las nubes de esta noche es una coda de los últimos programas del segundo trimestre. El erotismo femenino, el deseo masculino, las mujeres que interpretaban versiones de algunos clásicos de la música popular, nos han ido llevando de un modo casi imperceptible al territorio de los besos, al que dedicamos la emisión de hace siete días. La lógica del programa de hoy será idéntica a la del lunes pasado. Canciones y textos que nos hablan directa o indirectamente de los besos. Dulces besos de amor, ardorosos besos de pasión, inocentes besos infantiles, tiernos besos de ancianos, besos robados, besos epistolares, besos metafísicos, besos tropicales, abigarrados, besos recordados, besos ausentes, besos silenciosos, besos alados, besos de despecho, Besos enardecidos, besos inventados, besos perfumados, besos últimos, primeros besos, besos con saliva, besos contacto, con risas, con lengua, con dientes, besos felices. Os dejo ya, pues, con la segunda edición de Buscando leones en las nubes dedicada a los besos. Espero que os guste, es más, espero que os llene de pasión, que os contagie una especie de fiebre devoradora, que os enardezca, de tal modo que os veáis compelidos a salir a la calle besando a propios y extraños, iluminando el mundo con vuestros besos, paralizando el tráfico, alterando el curso normal de las cosas, modificando la realidad, conquistando la vida a través de los besos. Y que tengan que comparecer la policía, las fuerzas del orden y los ejércitos todos y se vean obligados a detenernos por alterar el orden público, por resquebrajar los cimientos de la sociedad, por subvertir la moral y los principios y las buenas costumbres, por poner en cuestión los fundamentos de la correcta y ordenada y aburrida e insulsa y timorata y despreciable normalidad. Y entonces todos tengamos que despertarnos del sueño y pese a ello sigamos besando. Ayer te besé en los labios Ayer te besé en los labios Te besé en los labios Densos, rojos Fue un beso tan corto Que duró más que un relámpago Que un milagro, más El tiempo después de dártelo No lo quise para nada ya Para nada lo había querido antes Se empezó, se acabó en él Hoy estoy besando un beso Estoy solo con mis labios Los pongo no en tu boca No, ya no ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio, que la luz. Porque ya no es una carne ni una boca lo que beso, que se escapa, que me huye. No, te estoy besando más lejos. tear words may not convey it. say it with a kiss and your look might speak a book that my eyes might miss you don't have to know the words it loves familiar to say it with a kiss and say it so Besos para Catulo. Vivamos, querida lesbia, y amémonos, y las habladurías de los viejos puritanos nos importen todas un bledo. Los soles pueden salir y ponerse, pero nosotros, tan pronto acabe nuestra efímera vida, tendremos que dormir una noche sin fin. Dame mil besos, después cien, luego otros mil, luego otros cien, después hasta dos mil, después otra vez cien. Luego, cuando lleguemos a muchos miles, perderemos la cuenta para ignorarla y para que ningún malvado pueda dañarnos cuando se entere del total de nuestros besos. amor sin fin iban andando hacia el crepúsculo carretera abajo como hacia Torrelobatón sus siluetas perfectamente recortadas por el contraluz alejándose como la vida ya eran muy mayores entonces el señor Julián el jingo y la señora Cele él alto y encorvado curvaturado abovedado por el peso innúmero del cielo y ella pequeña y arrugadilla como una pasa oscura pero siempre sonriente cuántas veces he revivido este momento hasta llorar, como ahora, cuántas veces he querido escribirlo y no he sido capaz de transmitir la sencillez y la belleza de aquel gesto. A cada poco se paraban, el señor jingo forzaba hasta el extremo su natural inclinación y se abrazaban y parecían besarse. Estaban casi sordos los dos y si hablaban se gritaban las cosas al oído, alternativamente. Parecían besarse haciendo enrojecer al sol que descendía por el horizonte. Llevaban juntos 50, 60 años. Y él se inclinaba en Arco Carpanel, con serio peligro de hundimiento, mientras ella se ponía de puntillas. Parecían besarse, pero se hablaban al oído, se gritaban su amor que llegaba intacto al final del día. Castrodeza, Valladolid, 1979 u 80, una tarde de mies segada y de ternura inolvidable para mí. Les doy las gracias. Listen. We speak and whisper Afraid to be heard When people are near we speak another word Alone and no secret Together we sigh A Fins demà! ¿Cuántos caminos hasta llegar a un beso? Amor, ¿cuántos caminos hasta llegar a un beso? ¡Qué soledad errante hasta tu compañía! ¿Siguen los trenes solos rodando con la lluvia? En tal tal no amanece aún la primavera. Pero tú y yo, mi amor, estamos juntos. Juntos desde la ropa a las raíces. Juntos de otoño, de agua, de caderas. Hasta ser solo tú, solo yo, juntos. Pensar que costó tantas piedras que lleva el río la desembocadura del agua de boroa pensar que separados por trenes y naciones tú y yo teníamos que simplemente amarnos con todos confundidos con hombres y mujeres con la tierra que implanta y educa los claveles in the middle av It dawned on me In the middle of a kiss I knew you were mine In the middle of a sweet embrace That you at first resented Remember how surprised we were to find... Just the way it began In the middle of a kiss Besos por correo Podría yo abrir la carta con mis dedos con las tijeras, pero no lo hago. Levanto poco a poco, muy suavemente, la solapa violeta. Sé que guarda un beso de mi amada. La hoja de papel rosado, que dobló con mucho cuidado, la abro con mucho cuidado. Y leo, con mis cinco sentidos, línea a línea, letra por letra, lo que ha puesto con sus cinco sentidos. Levanto meticulosamente el bonito sello verde, mas sin afición coleccionista es que comprendo que encierra un secreto beso de ella. Cerchi riparo fraterno conforto Tendi le braccia a lo specchio Te muevi estento y con sguardo severo chi un malinconi dugno di quei violini suonati dal ventto l'ultimo bacio mia dolce bambina brucia sul piso come gocce di limone L eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove. Oh, no. me. Mentre piove. El revuelo de sus cabellos, porque fue triste cuando joven siempre pensó que alguna vez iba a sentir la suavidad de una mirada de unos labios sobre su piel desheredada, pero los días ensuciaron sus esperanzas sus zapatos con el polvo del abandono que hallaba en todos los caminos. Hoy, la anarquía de las sábanas y el revuelo de sus cabellos la devuelven a la alegría de una infancia entre los olores de un jardín que nunca olvidó desde el que oía oscuros trenes que escapaban hacia la noche. Y ahora descubre que ese roce de unos labios sobre sus labios es la enmienda que le atribuye algún dios, o tal vez la suerte, por tantos años desabridos, sin escuchar aquellos trenes, ni ser feliz entre la sombra. she without you my soul cries Líbida luz. Líbida luz escapa de la lámpara a solas mientras oigo la lluvia. ¡Qué cansancio mis versos! Porque la noche tizna con tu nombre la mesa y estarán frías las sábanas, sin frascos de perfume el cuarto tan desnudo. Y no hay mayor miseria que recordar tus besos y mirar y no verte. Besos. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos, por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierra una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. ¿Cuántas rosas en broche han deshojado? Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos, palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas, se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos inventados por mí, para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso Llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad. Salvajes besos que sólo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos. Vibró un beso. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí para tu boca. Ever since the day she left, she never left my mind. I see the tears on her sweet face From when we said goodbye But some things in this life Are just not meant to be When you're holding her tonight Kiss her once for me I say goodnight again to a picture in a friend, knowing all that we was had will never be the same. pongo un beso en mi boca pongo un beso en mi boca ámense tu silencio y el mío when charles b born... I I met the man for 2 Los besos. De los besos alados que a tu boca llegaron, un instante pusieron su plumaje encendido sobre el puro dibujo que se rinde entreabierto. Te rozaron los dientes. Tú sentiste su bulto, en tu boca latiendo su celeste plumaje. ¡Ah! Redondo tu labio palpitaba de dicha. ¿Quién no besa esos pájaros cuando llegan, escapan? Entreabierta tu boca, vi tus dientes blanquísimos. ¡Ah! Los picos delgados entre labios se hunden. ¡Ah! Picaron celestes mientras dulce sentiste que tu cuerpo ligero, muy ligero, se erguía. ¡Cuán graciosa, cuán fina, cuán esbelta reinabas! Luz o pájaros llegan, besos puros, plumajes. Y oscurecen tu rostro con sus alas calientes, que te rozan, revuelan, mientras ciega tú brillas. No lo olvides. Felices, mira, van, ahora escapan. Mira, vuelan, ascienden, el azul los adopta. Suben altos, dorados, van calientes, ardiendo, gimen, cantan, esplenden, en el cielo deliran. roubado embora seja de amor dizem que eu vejoroubado embora seja de amor e crime na terra no seu e pecado mas o um homem criminoso e pecador Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Quantos beijos Eu ganhei Do meu amor Eu não conheço Foi mais beijo Que o Primeiro beijo Que eu Fim de negar Ele roubou Para mim Está tudo errado Beijo roubado nem mais calor Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor não contei nem lhe contou mas nenhum beijo foi mais beijo que o primeiro beijo.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 Cuéntamelo otra vez. Cuéntamelo otra vez. Es tan hermoso que no me canso nunca de escucharlo. Repíteme otra vez que la pareja del cuento fue feliz hasta la muerte, que ella no le fue infiel, que a él ni siquiera se le ocurrió engañarla. Y no te olvides de que a pesar del tiempo y los problemas se seguían besando cada noche. Cuéntamelo mil veces, por favor. Es la historia más bella que conozco. times of fear I don't belong anywhere and it's gonna take so long for me to get somewhere sometimes the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 Home run, because girls are young, the odds are there to be. to stay alone a thousand Tonight is so, the wretched and the meek, we gather a our hearts and go, a thousand kisses deep, confined to sex, we pressed against the limits of the sea. thought of you, the fight on you complete, except what we forgot to do, a thousand years terminamos. Esta estupenda recreación, con guitarra aflamencada incluida, que hace Jackson Browne de A Thousand Kisses Deep, el clásico de Leonard Cohen, que en su versión original abrió la semana pasada Buscando Leones en las Nubes, pone fin al programa de hoy, también dedicado a Los Besos. En él hemos escuchado canciones, con ese tema protagonista, interpretadas por Billie Holiday, Sixpence Known the Richer, Simón con The Romantic Jazz Trio, Julie London, Carmen Consoli, Desiree, Ben Christophers, Delbert McClinton, Melia, Cesaria Ébora, Alicia Keys y el mencionado Jackson Browner. Los textos leídos fueron todos poemas salvo el texto último de Julio Cortázar el famoso capítulo 7 de Rayuela que ya emitimos en la voz del propio autor en la emisión dedicada a celebrar su figura en el vigésimo quinto aniversario de su muerte pero que una cierta presión popular canalizada a través del blog del programa me ha obligado a recuperar aquí hoy. Los autores de los preciosos versos que habéis escuchado fueron Pedro Salinas, Catulo, Eduardo Fraile, Pablo Neruda, Liu de José Agustín Goitisolo, Abelardo Linares, Gabriela Mistral, Ada Salas, Vicente Aleixandre, Amalia Bautista y el citado Julio Cortázar. Nos vamos. Espero que hayáis disfrutado del programa y de nuestra modesta proposición, más seria de lo que habéis podido imaginar, de llenar las calles de besos. En cualquier caso, la semana próxima, si no estamos todos en la cárcel, espero encontraros aquí, en una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Hasta entonces, entre rejas o disfrutando de la libertad, podremos encontrarnos en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com Alberto Marcos al frente de los controles técnicos y Alberto San segundo que ha perpetrado todo este impulsivo delirio primaveral. Os decimos adiós hasta el lunes que viene. Espero que tengáis una buena semana. Un saludo a todos. Adiós.